Muy pero muy buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes en contacto desde el Frente de Lucha Ambiental Delia de Villalba. Primero que nada les recuerdo que ya está eh pronto el el nuevo boletín, el cuarto boletín de nuestro Frente de Lucha Ambiental Delia de Villalba, titulado Epidemias, pandemias y modos de producción, pueden solicitarlo si desean recibirlo por mail o por WhatsApp a el mail comision.delia.vicalba@gmail.com. En una traducción anterior eh hablábamos un poco de cómo había aumentado las emisiones de gas carbono a la atmósfera en Uruguay, producto de, bueno, la transformación de los pastizales en tierras de eh cultivo, principalmente de soja y también por el monocultivo forestal Eh esto nos lleva a que hace unos días, el 23 de junio, en una nota publicada en un medio eh, nacional, la titulaba Ministerio de Ambiente y Ministerio General de Agricultura y Pesca firmarán acuerdo para incorporar la evaluación de riesgo ambiental por plaguicidas. Y ahí se hizo referencia principalmente el ministro del de Ambiente El señor Peña hizo referencia a que el sector agropecuario es el causante del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Uruguay. En eh, sin dudas, si lo lo acoplamos al informe que nosotros le dimos en la audición anterior que que que más o menos comentábamos, en parte es es real, pero en parte no, porque el ministro Peña sigue culpando a la producción agropecuaria, a la producción ganadera, principalmente por las emisiones de gases invernadero en Uruguay. Y eso no es real, eso no es real. Eh, eh prácticamente la producción agropecuaria es casi nulo el el efecto de gases invernaderos eh, eh al al ambiente. No así las producciones de soja, de monocultivo forestal de eucaliptus el cual ha aumentado eh los efectos del gas de invernadero un, en un 7 7 veces más o menos a lo que venía este desarrollando Uruguay. Y esto nos lleva a que Uruguay no está cumpliendo los acuerdos de emisiones de gases a los cuales Uruguay eh, firmó, ratificó, es parte de esos convenios, de esos acuerdos de Naciones Unidas y lógicamente Esto implica que tienen que adecuar un discurso absolutamente falso para que creamos que efectivamente Uruguay está cumpliendo con sus acuerdos. Uruguay no está cumpliendo con sus acuerdos, como tampoco cumple los acuerdos del convenio de Estocolmo. Esto porque bueno, eh en este año va a tener lugar la cumbre de los sistemas alimentarios de Naciones Unidas. Esto también este repercute en la realidad del Uruguay hoy. El sistema de producción alimentaria en Uruguay es malo, muy malo. ¿Por qué? Bueno, porque se está usando mucho plaguicida, mucho pesticida, muchos elementos altamente nocivos para la salud humana y animal, y Uruguay no hace absolutamente nada para bajar ese uso de esos elementos altamente tóxicos y nocivos para nuestra salud y para el ambiente todo en general. Eh la propia vicepresidenta de la República, la señora Beatriz Argimol, manifestaba, y leo textual, que esta realidad nos lleva a la reflexión sobre la manera en que producimos, consumimos y cuál es el futuro que queremos. Y agregó la necesidad de incorporar un enfoque de género a las temáticas ambientales. Está muy lindo en el discurso, está muy bueno en el discurso y ojalá, lo digo de corazón, ojalá tomaran ese camino de de ver y reflexionar sobre la manera en que producimos, sobre la manera que consumimos eh los uruguayos. Hoy estamos eh produciendo eh tóxicos lisey claramente, no estamos produciendo alimentos sanos. La poca producción de alimentos sanos que hay en el Uruguay está siendo diezmada por estas grandes empresas que vienen a plantar soja, a plantar maíz transgénico, a plantar eucaliptos, están destrozando el ambiente y el Estado, hace muchos años, no solamente este gobierno, sino también los anteriores, no han tomado medidas para detener eso. La prueba está que ahora eh, a UPM se se le autoriza casi 1 millón de hectáreas más de de plantación de monocultivo forestal, justamente porque está en un contrato mal habido por el Estado uruguayo y que este gobierno actual está avalando al 100%. La prueba está en, por ejemplo, las denuncias que se han recibido sobre la fumigación aérea, principalmente en las zonas de Canelones, este médico argentino que tiene plantación de soja pasa con su avioneta fumiga todo lo que hay en la vuelta y los pocos productores agrícolas que todavía producen a la manera tradicional eh sin tanto agroquímico, sin tanto veneno en la producción eh se ven afectados por este este tipo de práctica avalada por este gobierno y por el Ministerio de Medio Ambiente eh sin dudas es un problema grave que tenemos que atender y esto está relacionado con nuestro boletín con este último boletín en el cual hemos sacado con el Frente de Lucha Ambiental Telia Villalba porque las pandemias o estas enfermedades que están apareciendo últimamente y y esta que hemos sufrido este año y medio este COVID-19 acá en Uruguay tienen todo que ver con esta eh producción eh esta forma de producir que es una forma solamente pensada para generar más capital, más dinero y no pensada para el bienestar de la población y para el bienestar y la salud del medio ambiente en general. Tengamos en cuenta que eh en Uruguay ya se están utilizando los sistemas de de producción como como lo son esas granjas en las cuales hay cientos o miles de pollos metidos dentro de un galpón eh comiendo raciones y, y y y raciones químicas durante todo el día para que crezcan y engordan muy rápido y se puedan eh vender más rápidamente. Tenemos también ese sistema de ganadería donde en muy poquitas cuadras existen miles de reces que no no ni pisan pasto, en realidad, porque están comiendo raciones químicas todo el día con eso crecen rápido, engordan rápido y los frigoríficos engordan también y los productores eh esos productores engordan también sus arcas en los bancos. Y a esto el Estado no lo mira, no lo toca, no hace absolutamente nada por llevar adelante un cambio en esa en esa modo de producción absolutamente nefasto para la para la producción agropecuaria uruguaya. Hay este título que piensan evaluar el riesgo ambiental por plaguicidas, el eh, que es un una estrategia a largo plazo a largo plazo, según el propio Estado, sería para eh, un periodo entre el 2020 y el 2050, demasiado largo, demasiado largo para los problemas que está trayendo los plaguicidas tendría que ser ya hoy mismo la prohibición de de de muchos de estos elementos hemos contaminado el agua, el aire, la tierra en nuestro país producto de estos plaguicidas, pero recordemos que no hace mucho tiempo y lo denunciábamos en esta misma audición, el Estado uruguayo eliminó una ley en la cual Se prohibía el ingreso de productos altamente nocivos para la salud al Uruguay. Eliminada por decreto por el presidente la calle ha pedido del señor Peña que ahora sale con este eh discurso absolutamente falso por supuesto de este señor que no tiene ni idea ni le interesa o más mínimo la salud del ambiente, la salud de la gente, el cuidado del agua, el cuidado de la tierra el cuidado del aire en el Uruguay. Lo dijimos desde el principio, personalmente lo dije al principio, este ministerio fue creado para defender a las grandes multinacionales que vienen a envenenarnos, a matarnos de a poquito en en el Uruguay. Ese es el único fin de este ministerio y por lo visto también es el único fin de este gobierno que tenemos hoy en el Uruguay. Amigos, ha sido un gusto y nos estaremos reencontrando en la próxima semana.